Una vez más con el prestigioso catálogo internacional y 100、sí, ediciones de música contemporánea. Nos complace ofrecerles hoy a cuatro maestros musicales que no tienen nada que demostrar. Ellos se divierten en una tarea que a priori parecía faraónica, demostrando que ellos saben hacer todo fácil, sin aspavientos, basándose en las raíces y sin necesidad de falsos aditamentos. Una gran obra para buscar respuestas en estos tiempos que corren. Nos complace ofrecerles a John Abrecombri Quartet con la producción Within a Zone. <música>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 A la vejez, viruelas. El gran guitarrista John Abrecombri ha sabido darle la vuelta a este tiempo de crisis total y ha rebuscado en su maleta viajando de vuelta sus influencias primigenias, las de los 60, y encontrando en grandes temas de gente como Miles Davis, Ornette Coleman, John Coltrane y Bill Evans posibles soluciones. Within h a Song es la prueba de ello. Sigamos apreciando este bellísimo trabajo para el sello e c m Como la tarea musical para esta obra no era nada fácil, el guitarrista y compositor John Abrecombry se ha buscado un equipo de genios para superarla. Estos son el saxofonista Joel o v a n o el contrabajista Drew Grace y el batería Joey b a r o n Una gran nómina, sin duda. Con este equipo se ha puesto a la tarea y, desde luego, ha cumplido con creces. Abrecombry nos entrega un disco entre tierno y melancólico, donde no falta fuerza y calor, un disco con constantes guiños a esa generación de su juventud. Sigamos con Witting a Son, John Abrecombe Required. En esta obra, Jonah Recombry compone un tema llamado Easy Rider, recrea una composición que en su momento tocó Sonny Rollins y Jim Hall, Without a Song, mezclándola con otra suya, Within a Song, y además revisa con sabiduría el catálogo importante dentro de la música norteamericana como Flamenco s k e t e s de Miles, Blues Connection de Eric Coleman, Wise One de Coltrane o Interplay de Bill Evans. La selecta música del sello e c m Continuemos con John Abrecombe q u a r t e t None.、Uh -huh. Toda esta música la hace Jonah h Brecombry con calma y pasando de puntillas, marcando el terreno con su guitarra sin avasallar para que se luzcan sus compañeros, sobre todo Joel Obano, que con su saxo demuestra estar como pez en el agua en este repertorio que sabe darnos lo mejor de sí mismo en este disco. John Abrecombe Quartet, una obra realizada en el año 2012 w i t h n a song.